Vamos a poner el cuerpo muy cómodo. Soltando completamente en el lugar donde estés, sentado o acostado. Y vas a comenzar a respirar con mucha suavidad por la nariz. y vas a soltar todo el aire por la boca. Vamos a imaginar una hermosa y suave luz recorriendo el cuerpo y cubriéndote. Y tenés que recordar que estás completamente a salvo en este instante. Este instante sagrado para ti va a ser muy importante con la conexión con tu divinidad. Para eso quiero que sientas el corazón. Vamos a centrarnos ahí en el corazón. Y vas a escuchar su voz, sus latidos. Te vas a deslizar suavemente hacia abajo. Haciéndote consciente del cuerpo y las piernas, abrazando los pies. Vamos a dejar que tu latido salga hacia abajo, hacia la tierra. Y se una al latido de ella, al pulso vital. a permitir escuchar lo que la tierra tiene para entregarte y vas a traer esa conexión directa y suavemente al corazón. Vamos a respirar profundo y vas a dejar que el corazón se abra que se expanda. Respiramos profundo desde el corazón de la madre y vamos a subir ese flujo de vida. Y lo conectas al tuyo. Dejando que ambos pulsen juntos equilibrando y armonizando tu cuerpo. Vas a dejar que la Madre te entregue sus códigos, que como señales lumínicas entran al cuerpo y ordenan a tus células Equilibran tus órganos y te alinean con la paz. Deja que tu corazón pulse al compás de su latido. siente la savia de vida escucha su canto únete a la tierra haciéndote uno con ella y abraza con tus raíces su redondez Comienza a subir suavemente a la garganta, abre tus chakras superiores, siente el llamado de la fuente. Deja que el Creador sostenga su sonido a medida que abres más y más tu corona. Trae la memoria de tu divinidad completa a medida que el sonido va vibrando. Célula por célula. Siente la tierra como responde. Estás fuertemente anclado. Trae al trae al Creador trae el Cielo el Sol las memorias antiguas descienden ahora a tu cerebro Deja que tu cerebro vibre despertando activándote Siente la voz del Creador profundo en el corazón ahora. Suelta todo, vacíate. El cuerpo va acomodando las memorias estelares de tu conciencia divina, de tu linaje y se abraza con las memorias terrenas. Los códigos de eterna sanación, de prolongada juventud. Cada célula comienza a abrirse y llama a la memoria de su célula original, entre ambos están creando la perfección de tu salud y el despertar. Deja que la tierra le hable a tu cuerpo, que lo nutra con su perfección, que lo llene de amor. de todos tus maestros unidos. La fuente es tu hogar, de allí provienes, la magnificencia de tu energía verdadera se comprime cuando naces en esta tierra y está guardada silenciosa pero viva en el centro de tu cuerpo. Conecta ahora. Siente el poder de las esferas. Activa tu divinidad. Y tráela a la tierra. Siente la paz. Y en este estado de unión, entre tu Cielo Divino, tu hogar y entre la Tierra Madre, tú estás. Hazte consciente ahora de esta luz que tú eres. Suelta esta luz hacia afuera. Y a medida que ambos te alimentan, expande. Integra. Irradia. Completamente en tu centro, tu corazón abierto y ambas energías fluyendo para que despiertes. A medida que estas energías son albergadas... Estás completamente sano, equilibrado. Tu cuerpo expresa el amor, tu mente la claridad divina. Tus maestros a tu lado están supervisando esta activación, esta conexión con el verdadero hogar del que provienes. Y vamos a dejar este flujo abierto completo, eterno. Para que sigan fluyendo las energías que te empoderan. Para que transites la tierra en absoluta sanación y perfección. Entregando este don en silencio a todos los que miras, a todos los que tocas. Simplemente recibiendo, conectado, en paz, te voy a invitar a que te quedes en reposo para que los maestros te entreguen sus mensajes silenciosos a tus oídos, pero conscientes en tu mente y corazón. Completamente a salvo en la tierra, tus maestros te hablan. Escúchalos. Y les vamos a pedir a estos seres divinos, compañeros de todas las aventuras de tantos siglos, que manifiesten sus mensajes claramente en ti. Y si estás completamente relajado y flotas en sus brazos, entonces que a la noche cuando duermas te hablen en tus sueños. En confianza estás guiado, estás a salvo, estás conectado completamente a tu fuente.